11 y 37 de la mañana, retomamos el contacto con nuestro cronista de exteriores, Maurito Monteiro. Te escuchamos, Mauro. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, una conferencia de prensa de los jubilados y jubiladas nacionales convocan para mañana al mediodía en la Plaza San Martín para nacionalizar los reclamos que vienen haciendo todos los miércoles. En el frente al Congreso de la Nación en Capital Federal, pero ahora piensan nacionalizar estos reclamos y es por eso que hay dirigentes nacionales aquí en la ciudad de Santa Rosa convocando a esta manifestación acá en Santa Rosa para mañana al mediodía en la Plaza San Martín. Los reclamos son los que más o menos ya conocemos, actualización en las jubilaciones por los medicamentos y por la moratoria jubilatoria. Eh, esto esto lo hizo en una conferencia de prensa, lo dijo en una conferencia de prensa Segundo Rodríguez, que es el secretario de Organización Interior de los jubilados nacionales enrolados en ATE que está aquí en la ciudad de Santa Rosa. Si les parece escuchamos parte de lo que nos decía Segundo Rodríguez en conferencia de prensa. Pero más allá de eso también tenemos que este, venir acá a hablar con los compañeros activos porque viene ya ingresado al Congreso una Un decreto, todavía está para ser votado, pero ya está en el Congreso, que es la transferencia de las cajas provinciales al ámbito nacional. ¿Esto qué significa? Que, las, que lo que se está buscando es la unificación de un solo criterio para todos los jubilados nacionales y provinciales, Eh, lo que significa que no van a igualar para arriba sino que van a igualar para abajo donde todos los jubilados vamos hacia a lo que tanto pregona el, el presidente de la nación que es llevarnos todo a una pensión a la vejez que es nada más ni eso hay menos que lo que está pidiéndose eso van claro. a perder la jubilación perderíamos perderíamos claro perderíamos nuestra jubilación de hoy y y, y sería una una cual renovada Porque sería una una pensión al, al, al trabajador en la vejez o algo así, le cambiarían de nombre, pero en realidad es eso, es una pensión a la vejez, pensión única universal para todos. Esto nosotros, por supuesto, que eso no lo aceptamos ni lo vamos a aceptar, no lo aceptamos en los 90 y lo peleamos contra el por eso las cajas provinciales que están hoy todavía en el ámbito de la provincia, que somos 13 provincias, La Pampa, principalmente La Pampa, Tierra del Fuego, Río Negro, Santa Cruz, este Chubut, Este, y otras provincias norte que todavía estamos en el sistema de reparto queremos seguir manteniendo ese sistema el sistema solidario de reparto y que es intergeneracional donde una generación trabaja para que la generación jubilada pueda subsistir no darle sustentabilidad al sistema es un problema que tenemos que organizar todos los centros jubilados nacionales y, de, y provinciales ¿para, para sostener un sistema que sea viable y que sea vivible para los jubilados nosotros dejamos 30, 40 años de nuestro esfuerzo de nuestra vida en nuestro esfuerzo laboral Y cuando nos jubilamos queremos tener este, una jubilación digna De poder seguir viviendo como corresponde ¿Creen que este proyecto que por ahora se tiene que discutir en el Congreso Va a volver a tener esos famosos héroes que lo llamó... Yo creo que, yo creo poder... que ya, ya lo deben tener, por eso es que mandan el proyecto Si bien han entrado varios proyectos, porque nosotros también estamos discutiendo en el Congreso Estamos solicitando en el Congreso es un, que le den un tratamiento urgente a la moratoria Porque la moratoria que se que anuló por decreto y dejó afuera 1.300.000 compañeros, de los cuales de, de cada 10 jubilados de eso, nueve son mujeres. Lo que nos lleva a que este, tengamos tengamos que eh, tengamos que nosotros también replantearnos todos esos reclamos que estamos haciendo. Y replantear, exigir una moratoria, nueva de moratoria, a exigir en el Congreso a discutir una nueva ley de seguridad social. Uh -huh. Pero una ley de seguridad social que contemple a todos y los lo cobije a todos los trabajadores jubilados y activos. Eh, están convocando para mañana. Nosotros estamos convocando para mañana. Este, el, el horario, me dijeron que acá, por el tema de la siesta y eso, lo vamos a hacer... ...a las 12 del mediodía... Vamos, ...estamos convocando acá a la plaza... ...donde vamos a juntarnos con los demás jubilados... ...con los demás centros de jubilados... ...que no pertenecen a, a ATE... ...pero que existen acá en La Pampa... Uh -huh. ...con organizaciones comunes a, a, a nosotros... Que, ...que nos van a acompañar seguramente... ...y vamos a estar ahí para hacer este hoy ...y hacer este visible nuestros reclamos. Ahí escuchábamos a Segundo Rodríguez... ...es eh, Secretario de Organización Interior del Centro de Jubilados Nacionales enrolado Cenate están convocando para mañana al mediodía por todos estos reclamos que tienen que ver con los jubilados y jubiladas, pero también alertando de que se puede llegar a, a puede llegar a dejar de existir como sucedió hasta ahora la famosa jubilación. ...para las personas activas y pasar a, a cobrar todos una puam ...que es una puam es una pensión universal para el adulto mayor... ...una puam renovada o mejorada que es lo que propone el proyecto... Eh, ...del gobierno nacional y es por eso que están los jubilados en la calle. Por otro lado, tienen un lío importante en el centro de jubilados eh, nacionales... ...de ATE aquí en Santa Rosa porque ha renunciado su presidente pero no la comisión que lo acompañaba. Y es por eso que este viernes va a haber una reunión este para este armar una junta normalizadora para elegir una, un nuevo presidente o una nueva presidenta del Centro de Jubilados Nacionales de ATE. Pero después que terminamos la conferencia de prensa con Segundo Rodríguez, se nos acercaron algunos jubilados que son parte de la comisión que no ha renunciado, pero sí que ha renunciado a su presidente y diciéndonos que lo que plantea segundo Rodríguez es toda una mentira y que este viernes lo que van a hacer es un reclamo puntual por este una denuncia que han hecho los propios este jubilados que eran parte de la comisión directiva que manejaba el centro de jubilados hasta hace una semana y que renunció su presidente porque este consideran que hubo algunos desmanejos dentro del centro de jubilados, así que esa situación se va a llegar a empezar a, a definir a partir de la semana que viene, pero también desde la comisión que estaba manejando el centro de jubilados quieren hacer algunas aclaraciones que van a esperar hasta este viernes para ver qué pasa con la reunión de esta junta normalizadora y después van a decir este van a decir públicamente un montón de cuestiones que tienen dando vueltas. Así que los jubilados aparte de tener que reclamar en la calle, poner el cuerpo también ahora se vieron con esta situación de que renunció o habría renunciado el presidente del centro de jubilados, pero no la comisión, y esas personas que son parte de la comisión quieren seguir dentro del centro de jubilados. Así que tienen un lío ahí que en algún momento también lo tienen que resolver. Dale, Mauro, nos reencontramos ya mañana. Fue oh, bueno, Juan Pablo, hasta mañana. Nuestro cronista exterior es Mauro Monteiro, nos traía esta data sobre el centro de jubilados de ATE y la palabra de Segundo Rodríguez, representante de jubilados y jubiladas nacionales.